A ver si saben esto Está muy fácil Es el primer disco Son dos palabras y es muy fácil Así Adiós, goodbye Y luego lo volteas y dices Goodbye, adiós Goodbye, adiós Está fácil, ¿no? Adiós, goodbye Eso, ya se la saben Di, Goodbye, adiós Muy bien, hombre, dense un aplauso, que le encanta. Y la canción va así, un, dos, tres, la otra vez. Me encontré a una chava que dijo que juntos podíamos pasarla y llevar bien. Yeah. Le pregunté, what is your name? Dijo, tengo un nombre sencillo, me llamo Distracción. Se ofendió, se indignó Dijo no puedes hacerme esto No podemos terminar Me decidí y la corrí Ya no tengo tiempo para esto Se acabó tu diversión Ya me tienes arduo Ja no quiero verte